Así es, pero ahora tenemos en línea telefónica a Coby Montesano, Fabi, para seguir despejando algunas dudas del libre deuda. Bueno, ¿cómo te va Carlos Víctor Montesano, abogado de la Asociación de Jugadores? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va José Fabián Pérez Rosas? ¿Todo bien? Me, bien, bien, bien. Buen, día, buen día, Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué novedades hay con respecto a, a la presentación, los cierres de libre deuda, las tres categorías, no? Porque si bien es cierto que dos categorías son organizadas por la selección de clubes, la, la Liga Nacional de Básquet, propiamente dicho, la Liga Argentina, eh, bueno, el torneo federal eh, organizado por la Confederación, ¿no? Sí, eh, hemos recibido observaciones de, de distintos clubes y de distintos jugadores, digamos, eh, para el federal y para la Liga Argentina y para la, la Liga Nacional de manera tal que por lo menos este miércoles ya va a haber un pantallazo un final de los que van al tribunal de penas o no, eh, de acuerdo a, a lo que podamos cotejar en cuanto a lo que nosotros tenemos como denuncia de los jugadores y lo que tienen presentado o no presentado en la asociación de clubes. Entonces, el miércoles controlamos eso... Eh, ...ajustamos cualquier tipo de información... ...porque esto es medio dinámico... ...posiblemente yo tengo una... ...un mail de un jugador... ...o podría ser que el jueves... Eh, ...me dijo... No, no, ...no me pagaron el libro de deuda... ...y le pagaron ayer... ...entonces... Eh, ...eso hay que ajustarlo... ...y hay claro. que controlarlo... ...eso se va a dar el miércoles... ...y en el, mi el miércoles definitivamente bueno... Eh, el que no haya cumplido con, con el libre deuda y el tribunal de, de penas tendrá una suspensión de, de afiliación este, y bueno, deberá ya levantar eh, su, su deuda y, y por supuesto pagará las multas que le imponga la, la propia el propio tribunal de, de penas de, de la asociación de clubes. Eh, cómo, ¿cómo son los casos de las categorías? la Liga Nacional A tiene algunos casos eh, muchos casos irregulares este, falta de documentación la Liga Argentina el Federal no tiene mu no tiene muchos pero teníamos algún inconveniente con Sunchales y con eh, Peñarol y alguno creo que en Boca eh, entonces eso hay que verlo y, y terminar de cotejarlo Fabián a ver cómo cerró y, y qué es lo que falta. Y si en estos días han logrado la firma de los jugadores, ¿no? Claro, ¿y cómo, cómo, cuál es el consejo o cómo es el mecanismo de la selección de jugadores para con el asociado, para con el jugador, ¿no? ¿Qué se le dice? Eh, porque algunos jugadores por ahí de esos, no lo sé porque no conozco los nombres, este, son jugadores que por ahí todavía no tienen contrato o que siguen con el mismo club o que pasaron a otro club pero para poder contratar y poder presentar toda la documentación tienen que firmar el libre deuda. Claro, ellos el club necesita la firma del libre deuda. El club, el club, claro. ¿No? El, obligado, el obligado es el club, eh, y el jugador es el que... Nosotros siempre bregamos por el cumplimiento del reglamento. Es decir, cuanto más, cuando el reglamento te da una, una ventaja después de por ahí un atraso grande... Eh, le sugerimos que la, que la aproveche pero bueno, después está cada uno en su fuero interno eh, ejercitar eh, el reglamento hacer cumplir la cláusula o no, muchas veces le, les recordamos que el libre deuda no es eh, que la liga nació con libre deuda que eso es muy importante el otro día en una charla con los U21 eh, de la selección eh, Quisimos ver eso, porque ellos por ahí, claro, está bien, no saben lo que no fue lo que fue eh, vivir sin libre deuda, no saben lo que fue eh, arrastrar un juicio por cada club donde pasaba un jugador, porque no había forma, si no era la justicia, eh, de recuperar el dinero. Eh, entonces es muy bueno a veces recordarle eso porque es un instituto, eh, un mecanismo libre de deuda que hay que cuidarlo, que sirve para administrar los clubes, pero también el jugador debe tener presente que es un es un elemento para cuidar y defender y es a través de la asociación de jugadores que se defienden estas cosas y se sostienen entonces hay que valorarla. Eh, no para destruir ningún equipo porque nadie pide que por un por libre deuda quede desafiliado a un club y, y se pierdan cuatro cinco diez puestos de trabajo en absoluto pero también ...hacer valer lo propio... ...hacer valer el derecho que uno tiene... Claro. ...de reclamar lo que corresponde... ...y lo que por ahí... ...hubo oportunidad durante toda una temporada... ...que son 10 meses... ...de... Eh, ...digamos de... ...de cumplir... ...y no se cumplió... Y, y, en, ...y en algunos casos uno ve que se está armando un plantel... Eh, ...para la temporada que viene... ...y al jugador le están pidiendo... Que, que tome dinero en cuota, pues ahí un poco el jugador siente esa, ese malestar, eh, y es razonable que lo sienta, porque bueno, por un lado ve que no lo llaman, que no le preguntan, no le hacen la, un plan de pago, una propuesta, y por otro lado empieza a ver por los medios que contra, ese equipo contrata a fulano, a mengano, eh, está haciendo planes para futuro, digamos. ¿Cómo hacemos planes para hacia adelante si no, no solucionamos el pasado? Eh, ese es un tema complejo. Por eso a veces que yo si tengo que darle un consejo a algunos dirigentes, eh, no a todos, ¿no? porque no todos son iguales, gracias a Dios, sería en vez de hacer silencio y dejar en este estado de incertidumbre el juego, por más que no se cuente con el dinero, que tengan un acercamiento, aunque sea para sincerar la situación a los jugadores, porque no, yo a través del tiempo lo, lo que veo es, es que no hay mayor incomodidad para el jugador que es cuando eh, el dirigente no, no no aparece o no da la cara. Claro, claro, es, lo, claro. es lo más irritante que tiene, eh, Fabián, porque el jugador hasta entiende y puede entender. Si uno se le acerca y le dice, mira, no te puedo pagar, te puedo pagar con esto, te puedo pagar con lo otro... Ahora, el estado de, de silencio y de, de, de incertidumbre, de que por ahí encima, de, de que no lo llama nadie, eh, empieza a ver que se está armando un plantel nuevo es, es una, un, un cóctel explosivo. Sí, claro, claro. Santi... ¿Y esta situación, Carlos, empeora o mejora temporada tras temporada? Mira, eh, yo diría que se ha mantenido como el año pasado, no no no ha no ha empeorado, eh, tampoco ha mejorado eh, ten, nada. hay que tener en cuenta el, el, el, la situación económica no del país sí la disparada del dólar es horrible bueno en el caso del jugador argentino no el tema del dólares eh, no cobran dólares ni se lo actualiza a valor de dólares ni tiene cláusulas de de actualización desafortunadamente no porque yo, creo que correspondería una tasa de de, de, de actualización en, en virtud de que tenemos no solo el dólar sino que tenemos un, un proceso inflacionario creciente y que la remuneración del jugador en una temporada eh, se ve absolutamente depreciada pero pero bueno esto hay que seguirlo haciendo hay que seguir eh, mejorando la situación y, y bueno, eh, todos sufrimos eh, estos problemas económicos y los jugadores de básquet y los clubes también lo, lo sienten, lo sienten al, al, al conseguir sponsors y los jugadores lo sienten en sus en, en su sueldo, en sus recomendaciones. La última de mi parte, pero cambiando no el eh, foco del tema, ¿no? Eh, bueno. La situación de ¿en qué proceso está ahora? ¿Es cambiando un poco el tema o totalmente? Un poco no, totalmente. Otro folia, sí, otro foco. <risas> Radicalmente. La situación de Gerbaudo, eh entiendo que está en la etapa de, de apelación eh, y, y está manejando eso, o lo estaba manejando el, el doctor Levien, así que bueno, entiendo yo que, que va a apelar eh, la sanción. Y esperemos que que se la reduzcan, y que Diego pueda volver a la cancha lo más rápido posible. Coby, ¿Mm? volviendo un poquito, o radicalmente, como dijiste vos recién, <risas> este, al, al tema de, lo, de lo liberado, este, la libre deuda, la situación de Boca, Peñarol y Libertad, por poner los tres ejemplos que vos diste, ¿no? Uh -huh. eh, son situaciones complejas, son situaciones de fácil resolución, este o... O, o, o, los, ¿O los tres casos son similares? No, no son similares, son graduales. No creo que ninguno sea un caso terminal. Eh, creo que se trata de, de organizarse un poco. Eh, entiendo que, que los tres van a competir y al competir eh, y al armar un, un, un plantel... Entiendo que alguien está teniendo esta contingencia, está evaluando eh, que va a solucionar este problema. Y quizás capaz que mientras estamos hablando nosotros ya lo están solucionando. La verdad que no sé porque es muy dinámico. Eh, los clubes saben que tienen un plazo eh, y, y tienen que empezar a trabajar en este tiempo como para, no, para evitar una sanción. Y, y por supuesto que ya están en el mercado y están en pretemporada, digamos. Claro. claro. O sea, claro. Eh, nada indica que, que vaya a haber un, un, un grave problema. Lo bueno sería que esto hubiese terminado y, como y, y, y antes del 2 de, de agosto, como lo han hecho la mayoría del octubre. Okay. Y, y, y con gran esfuerzo eh, y lo felicito. La verdad es que eh, es genial que que la mayoría de los clubes hayan este, completado el nivel de deuda y que los jugadores eh, estén, estén sin, sin inconvenientes, ¿no? Claro, estamos hablando de, de 20, estamos hablando de 17 clubes que hicieron los deberes bien. ¿Y en la Liga Argentina? En la Liga Argentina tenemos un tema que es recurrente, que es esta gente de Plaza Wincol, petrolero, eh, digamos que se anota siempre en este momento. Claro. Eh, por un lado, te arrastra cuatro o cinco meses de, de atraso. Es Entonces, mucho. Pues, sí, es mucho, es mucho. Cuando y la no, responsabilidad también. Cuando vos ahí hablabas, a... Sí, perdón que te interrumpa, cuando vos hablabas recién del de, sí. de tema de que la como no está dola, dolarizada, digamos, no están dolarizados los contratos este, para los argentinos, vos pensás que hace cuatro o cinco meses ni siquiera teniendo en cuenta la suba del dólar hoy, cuánto, cuánto dinero ha perdido el jugador que no ha cobrado esos cuatro o cinco meses últimos, ¿no? Eh, teniendo en cuenta la, la, la inflación que hay, teniendo en cuenta o el cálculo de cuántos dólares podía comprar hace cuatro o cinco meses atrás y cuánto puede comprar hoy. Claro, claro, es, es infernal, es infinito. Por eso yo, la verdad que... Eh, Creo yo que deberíamos llegar a un punto donde se pudiera establecer alguna tasa este, por incumplimiento eh, o que la multa que le van a cobrar por pagar, eh, por cumplir con el libro de deuda a destiempo tenga que ver o, o impacte sobre sobre el bolsillo del jugador sí. o que la multa sea más cara, porque la verdad es que no es irrecuperable, Más allá de que lo terminan cumpliendo, es irrecuperable. Pero la verdad es que también hay que hacer un culpa. Eh, el jugador argentino también tiene que empezar a, a, a aprender que cuando la situación contractual y las cláusulas le permiten tomar una medida de retención de tareas, eh, los tiene que empezar a hacer. lo tiene que empezar a hacer. La verdad es que los tiene que empezar a hacer. Porque después eh, el atraso es gigante, eh, como en este caso... Y después, digamos, en términos más vulgares la bola de nieve es, es infernal. Claro. Eh, o sea que no alcanza con, con tener el, el bendito remedio del libre deuda. A veces en, en el día a día, y en un proceso inflacionario, también habrá que, que tomar alguna resolución. Y ahí depende de cada plantel y de, depende de cada jugador. Claro. Eh, pero los contratos prevén esta situación de incumplimiento. No es que los contratos están escritos y le dicen bueno si usted se atrasa tiene que esperar libre de duda. el libre de duda no es el camino obligado hay una serie de circunstancias antes que el jugador puede ejercer de hecho sabemos que los jugadores extranjeros si no le pagan no juegan y esto está asumido sí, no, a nadie no, se no, le ocurre eh, a nadie se le ocurre decir eh, este jugador no lo miran a regañadientes pero le pagan sí claro Y si no se va. Y yo no veo cuál es la diferencia en la cancha. Porque después ganan todo o pierden todo, en un mismo claro Si entonces eh, hay que empezar a sacarse las culpas y empezar a darse cuenta que es un trabajador, un trabajador mal, jugador de básquet, y que en ninguna empresa se le deben tres, 4 meses a un trabajador, salvo las que estén en crisis o en quiebra como en este momento entonces no hay ninguna no tiene que haber ninguna vergüenza en reclamar lo que uno firma o lo que uno corresponde así como no debe haber ningún problema en cumplir con las obligaciones si un jugador cumple con todas las obligaciones y más y tiene la mejor predisposición también tiene el derecho de reclamar mes a mes que se le pague lo que se le firmó como lo hacen los jugadores extranjeros cuál es la diferencia porque el por qué se porque esta cuestión de, de de autodiscriminarse esto es lo que yo me pregunto Con esto no quiero llevar, viste, a hacer la revolución y, y a, a causarle un problema a la liga, pero bueno... No, eh, estamos hablando de, manera... de, los derechos, de los derechos y los elementos y las herramientas que tienen los jugadores para poder reclamar lo que este, les pertenece, ¿no? No, ¿no? no más que eso, tan importante y tan simple como eso. No más que eso, Fabián, no más que eso, y ojalá no haya que... ...que utilizar esa situación... ...y ojalá todos cobren... Y, sí, sí. Y, ...y los clubes puedan pagar... ...y sí. pero la verdad hay que encontrar una solución a veces... ...¿y el federal? ...el federal no recuerdo... Pero ...tengo algunos casos... ...tengo un par de casos ahí en... ...sobre todo... Eh, ...Hatchel... ...tengo un inconveniente con un jugador... ...tenemos un inconveniente ya con dos o tres jugadores... ...que fueron cortados y después ya no se les abonó... ¿no? ...uno que tiene, padece una lesión desde diciembre y todavía no hemos logrado este, que lo operen. Eh, con lo cual, estamos en un tema complejo. Muy complejo. Y estamos... Sí, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y vuelvo a lo mismo, Veo, vemos que a veces los equipos empiezan a armar un plantel para la temporada que viene y, y, y hay inconvenientes y no, y no los podemos solucionar antes. Entonces eso genera así una, un... La, bastante enojo eh, respecto de estas cuestiones porque yo creo que es razonable que, que primero se, se cancelen las reglas y después se hable de, de seguir jugando al básquet me parece a mí no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. y ahora, qué, ¿cuáles son los plazos este, para los equipos de Liga A y cuáles son los plazos para los equipos de Liga Argentina? los plazos Ahora cuando vaya cuando hagamos este relevamiento de datos veremos qué, qué es lo que queda y ya después los plazos los pone eh, digamos el, el tribunal de disciplina que será la fecha de presentación de vales. Claro. Es eh, sí, decir, nadie nadie cree o imagina que clubes que ya están en pretemporada eh, terminen no presentando avales por estar suspendidos. Claro. Pasó una sola vez, pasó con Tucumán Bebé en su momento, eh, que ya estaban trabajando el nuevo plantel y, y no cumplieron con el libre deuda y el club quedó desafiliado. Yo me acuerdo que era la época del Preolímpico de Mar del Plata. 95. No, no, no, Preolímpico, pero... Eh, ah, 2011, 2011, perdón. 2012. 2011. 2011, perdón, perdón. 2019 ya tenía el plantel Tucumán Bebé trabajando, lo que era el TNA, el nuevo plantel, sí. y no cumplió con un libro no quiso cumplir, pues bueno, un, un tema personal, y bueno, se retiró de la competencia. Claro, pero no, no ocurre esto, no, en general no ocurre. Así que bueno. esperamos que, que, la verdad, termine todo bien cerrado, sin problemas, eh, y que se pueda competir, y, y que tengamos una, una buena liga, una ojalá, buena temporada. Ojalá, ojalá. Kobe, un abrazo como siempre, gracias por estar, ¿eh? digo, eh, cuando, cuando gusten estaremos presentes en el programa. Muchas gracias por difundir siempre y por estar este, difundiendo el basque. ¿Sí? Carlos Montesano, abogado de la sesión de jugadores, contándonos un poco del libre deuda para cerrar un poco lo que habíamos charlado la semana pasada eh, y cuáles son las, los clubes que todavía no están este, al día con toda su papelería, por suerte son son pocos